Recuerdos de aquellos años que no sabíamos casi nada, pero intuíamos casi todo. Recuerdos de las personas que estuvieron, como María, y nos enseñaron a ser los músicos que hoy somos. Poetas del pentagrama. Te recordaremos en cada nota, porque nuestra poesía será como la melodía que suena cuando cae la lluvia. Notas escoltadas por alabarderos al son del amor que guió tus pasos Y los nuestros cada domingo derramos